En esta cárcel, eh, si bien no se torturaba ni se interrogaba a los detenidos, sí estuvieron detenidos eh, sin proceso y sin causa, o sea, en forma ilegal, eh, muchas personas, este por su militancia política, social, comunitaria, gremial, estudiantil, este esto durante toda la etapa del terrorismo de Estado que este, que comenzó el 24 de marzo de 1976. ¿Qué función cumplía la cárcel? Y en realidad muchas personas que eran secuestradas, eran llevadas a la escuelita, eran torturadas allí, luego las traían acá a la unidad 9, acá este penal. En muchos casos los volvían a sacar desde el penal al, al centro clandestino de detención la escuelita para, para su tortura interrogatorio. Eh, en otros casos eran llevados a otras cárceles del país.